...para compartir contigo todo lo relacionado con la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...durante estos próximos 90 minutos... ...es decir, desde las 6 y hasta las 7 y media de la tarde... ...también lo puedes hacer a esa misma hora... ...pero el fin de semana, sábado 9, domingo 10 de noviembre... ...si nos escuchas en Redifusión... ...si nos escuchas en Repetición. Hoy no tenemos agenda de conciertos... ...no tenemos noticias destacadas de la semana... Pero tendremos por aquí a poca Iria, tendremos por los estudios de Berriozar y Ratia, a Miren Arbaiza y a Ander Mujica, los dos componentes de esta banda que acaban de publicar lo que es su segundo trabajo discográfico titulado Arnasten y Kasteko Berris. Hay que comentarte que el anterior trabajo discográfico lo grabaron en directo en un teatro y anteriormente a ese disco editaron dos EPs. De todo esto y de muchas cositas más nos abrirá nos hablarán, mejor dicho, los dos componentes de la banda de Napoca y Díaz. Y aparte de ello tenemos novedades, han salido esta semana, o sea que están calientes, están recién salidas del horno. El nuevo trabajo discográfico de El Drogas y el esperado regreso de la formación de Lizarra Estella Flitter. Así que todo esto y un poquito más de música es lo que vamos a tener durante estos próximos 90 minutos en la sintonía del 100.8 de la FM, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música. ¿Qué? Así que si os parece, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con la primera novedad de la semana. Es un triple álbum, así es como regresa el Drogas al panorama musical. Lo hace con ese álbum titulado Demasiado Tonto en la Corteza. Y es que lo dicho, el Drogas vuelve a la carga. El martes 5 de noviembre vio la luz su nuevo disco titulado Demasiado Tonto en la Corteza a través del sello maldito Records. Este nuevo disco disco está dividido a su vez en tres partes, como te comentaba anteriormente, cada una independientemente de las otras dos de subtítulos, Atamer, Machinada e Iclan, con ocho canciones cada una de ellas. Este trabajo pues supone un objetivo diferente para cargarse de ilusión y continuar haciendo las cosas como solo él sabe hacer, con ese toque tan personal y característico y con el apoyo de las tres personas fundamentales en este nuevo proyecto, El Flaco, Chus Mabari y Brigid Duque de Coma. La parte de Alzheimer fue grabada en los Estudios K, producido por Alberto Porres, y la temática del mismo hace referencia a la enfermedad o a los recuerdos. Para la parte de Machinada, se parte de los nerviosos riffs de guitarra de Brigid Duque, en lo que es su primer trabajo como productor grabado en Nomad Studios y mezclado y masterizado en Sex Top. Las letras tratan de problemas sociales y políticos y de casos concretos de corrupción y al tercer CD el titulado Iglam es el proceso de grabación mezcla y masterización es el mismo Chumas Chus Mavari es el encargado en esta ocasión de conducirnos con riffs sencillos y rocanroleros por la senda del Glam y el Dr. Gas desayuda a Brigid Uke en la producción y cuenta con dos invitados de lujo en esta tercera parte de este proyecto como son germandos Germán San Martín en los teclados y Selva Varón en los coros. Además, Carlos Tarque pone la fuerza de su voz en el tema No Das Pena. Pues así, Es como el Drogas viene al panorama musical Lo hace con este triple álbum en tres CDs completamente distintos Como te comentaba anteriormente Y nos vamos a centrar hoy en el primero de los tres CDs El álbum titulado más concretamente eh, Alzheimer En el cual te puedes encontrar temas como los que vamos a escuchar Cordones de Mimbre, el corte número 2 del álbum Y Collar Abandonado, el corte número 5 Está dentro del triple álbum, demasiado tonto la corteza Es novedad en Euskal Música Y comenzamos con él, comenzamos con el Drogas gas chiste la mirada que cabe tus ojos que van perdiendo su brillo natural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 Dibujan alguna esperanza o si tus restos dibujan alguna esperanza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 Es difícil para uno solo Bailar con la complicidad Cuando el lecho se siente maldito Sin caricias y sin cobijo Salió corriendo a buscar la magia que le abrigaban como un consuelo Con grandes temas, el que se ha sacado de la manga, el Drogas en este álbum titulado más concretamente Demasiado Tonto en la corteza como te comentaba anteriormente, triple álbum ocho canciones en cada uno de ellos y esto está extraído del primer CD titulado Alzheimer los temas Cordones de Mimbre y esto que está sonando el quinto corte del primer CD Collar Abandonado que le como un... de Drogas que por fin viene al panorama musical con un disco como Dios manda y encima de disco para uno toma tres y de la música del Drogas que nos vamos con otra novedad importante y es que nos vamos hasta Lizarra, nos vamos hasta Estella ya que en 1991 Llegó esta formación, Flitters reinventados como grupo en el año 2000 y lejos de los escenarios en sus cuarteles de invierno desde 2006, los legendarios Flitters saltan en este 2013 a la palestra por dos razones su vuelta a la escena y la publicación de Rabioso. La posibilidad del regreso comenzó a planear en 2012 sobre las cabezas de Javi Zurbano guitarrista y compositor de la banda Carlos Elizaga batería y Miguel Leoz vocalista y se consumó el pasado mes de julio en San Fermines Actualmente la formación de Flitter pues, se completa con la incorporación de Unai Black al bajo La grabación de Rabioso este séptimo trabajo discográfico de Flitter se fragó en tres estudios diferentes. María Kous Studios donde se registraron bajos y guitarras FM 78 estudios donde quedaron plasmadas las baterías e Iman estudios siendo en estos últimos donde se grabaron las voces y se llevaron a cabo las mezclas acerca de las labores de grabación producción y mezclas pues eh, comentarte que todas ellas recayeron en Frank Ramírez y el resultado final rabioso eh, pues ve la luz de manos del sello maldito récords el álbum 11 temas lo que vamos a escuchar evidentemente son dos temas de ellos temas cañeros temas contour el más volumen y el noveno corte del álbum corre, es el regreso después de mucho tiempo y esperado regreso de la gente de Lizarra Flitter 4 volumen 4 volumen 4 lumens del gano cerdo pas volumen 4 lumens 4 Más volumen, y que suene el eco Más volumen, más volumen, más volumen Duelen sin miedo Más volumen, más volumen, más volumen Que legan los cerdos Más volumen, más volumen, más volumen del pueblo! ¿Quién la quiere pisar? ¿Quién la quiere apagar? ¿Qué? ¿Quién la quiere aplastar? ¿Qué? ¿Quién la quiere estrujar? Así de cañeros, así de contundentes, regresa a la formación de Lizarra, regresa la formación de Estella Flitter. Con este es un nuevo larga duración, Rabioso, la música compuesta por Miguel, la música compuesta por Javi, por Carlos y por Unai. Este cuarteto de Lizarra, que lo he dicho, regresan al panorama musical con 11 nuevos temas dentro de ese álbum Rabioso. Lo que hemos escuchado, el tema más volumen y corre. Policía y a correr. Y nosotros que vamos a dejar un poquito la caña de lado y nos vamos a ir con la formación Vendetta, una banda surgida del seno de Scalariac en el 2007 que prosigue con este nuevo CD Fuimos, Somos y Seremos El álbum debut fue en el año 2009 por cierto hay que decir que fue aclamadísimo el álbum, ahora regresan con este segundo trabajo, eh, grabado más concretamente en el sótano por Iker Piedro Afita quien se cargó de tocar los teclados Fuimos, Somos y Seremos Hacho Gaur et Aviar alberga 12 canciones, Time for Freedom Botella de Ron La Parranda Udarako Gauluseak Cuídate Jean Lafite Cerca del Mar e, Cañac e, Oitavos Y la vida, quedando completado con Fuimos, Somos y Seremos, tres pegadizos temas instrumentales. En total, 12 brillantes composiciones para cuya grabación también se contó con la colaboración de Selva a los coros. Lo que vamos a escuchar son los temas Time for Freedom, segundo corte del álbum y uno de los temas que más me gustan, el quinto corte, Udarako Gaur Lusiak. Te quedas con ellos, te quedas con lo nuevo de Vendetta. Vendetta. cosueño no habrá más grafos encadenados por los caminos desconocidos por corafones deshabitados de un rastro tras de tin imposible de seguir solo la próxima vez vivo Fielo, un fielo, voy navegando los siete mares Por el silencio de los desiertos, por el barullo de las ciudades Dejo un rastro tras de mí imposible seguir Suerte la próxima vez libre Ya ro a che vim per riarendegietan uno spaceri kicusi cosse di denne ni fennean Vaticano er ortanicosi eskutik, scudic deve catturi quei vido cada vinzanaurra colasetan cosi presso di denne ni senean arsiaxutani cosi La che davat mundu ant i izenean cosi eri stavando anni sene an urua quer orteni cosi stauro scudit pide an aurreragin ne garres distintidan argit pberia temas alegres, temas divertidos los que te puedas encontrar en este nuevo trabajo discográfico para esta formación para Vendetta, fuimos, somos y seremos, Hacho, Gaur La música de Javier Echeverría, la guitarra y a las voces, Peyo Reparaz al trombón y a las voces, Rubén Antón a la trompeta y a los coros, vecino de Río Far, por cierto, Enrico Rubiños a la batería y percusión, y Luis Illo Calambraca al bajo, con trabajo y voz. ¡Vamos! El sello, Vagadiga, lo que escuchabas, dos de los temas incluidos en este su álbum, Time from Freedom, y estos últimos compases de la canción Udarako Gauruseak. Y de la música de Vendetta que nos vamos con Neke, es una formación que tras su acústico Askatasuna y Charopen Sayoak, y su primer LP Argeaspic, Pistú, grabado en los estudios MAV, eh, pues cerraron Eker su gira por Nafarroa y en abril empezaron a grabar su último disco, Sure Escu. Eh, hay que decir que Sure Escu es un trabajo muy maduro y meditado de Nekes sin dejar de lado el rock metal vasco con tintes melódicos. Eh, esta contundencia musical se ve reflejada en cada uno de los instrumentos y en la propia voz donde todo ha evolucionado a un disco con un mensaje muy claro. Sure Escu significa En tu mano, un disco que en cada una de las diez canciones pretende denunciar, informar sobre aspectos de la sociedad. Hay que destacar la colaboración de Suriñe Hidalgo de Sian en el corte Neka y Siñá aportando pues una preciosa voz a un tema incomparable de lucha incansable. Lo que vamos a escuchar son los temas mmm, titulados más concretamente Surex Q, es el tema que da título a lo que es eh, este nuevo trabajo discográfico y el tema titulado Egin de sagun Bidea, es la música de Nekes. Eta eskutago aria, Eta eskutago aria, Eta cable de un grupo que empieza a consolidarse en el panorama musical y se nota con estos dos temas que acabamos de escuchar el Sub School, tema que da título a lo que es este nuevo trabajo discográfico y el tema Ginders Algumidea, que estamos escuchando ahora mismo. En total te puedes encontrar 11 temas en lo que es este nuevo, larga duración, este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Neckes. Y ya tenemos por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia los dos componentes de Napoca y aunque les vamos a dedicar un poquito. Eh, pues que se pre vayan preparando, que descansen un poquito, porque vamos a escuchar antes eh, de ello A otra banda que también le da esta a este tipo de música hablamos de la formación Sarkor una formación que la forman eh, cuatro amigos de una misma cuadrilla en guernica en el 2004 amigos en las calles tomando como amiga eh, la música para crear una banda musical eh, la primera maqueta pues la sacaron en 2004 que se grabará que se grabó en el local de ensayo en el 2010 en el 2006 perdón aparecería or by bai, disco de dos temas su emoten es el primer eh, larga duración que vio la luz en 2008 para dos años más tarde, llegar con el segundo trabajo discográfico Sentimendurik Gabé. Ahora regresan al panorama musical con este su tercer trabajo, Mundo Codificatuen Achean, que se graba y mezcla en los estudios Music On de Munguía por los hermanos Jorge e Íñigo Echevarrieta. Eh, ¿Temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico? Pues los que vamos a escuchar. El tema Gishalegea, segundo corte del álbum, y el tema titular Miserie en Salataria, sexto corte. Hablamos de Sharkor, hablamos de los temas extraídos de su nuevo trabajo Mundo, codifica tú en Azean. Fuerza la que nos trae Sarkor Con este nuevo trabajo Mundo co Codificatú en Azean Y con temas como este x Sale, que ha puesto que estamos escuchando Misery en Salataria Y como te he comentado anteriormente Ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa de Euskal Música En este jueves 7 de noviembre del 2013 Si nos escuchas en directo, sábado 9, domingo 10 de noviembre Si nos escuchas en redifusión En diferido a miren Narviza y Ander Mujica Es decir, ana Anapoca Iria que nos vienen a presentar lo que es su nuevo larga duración, Arnasten y Casteco Berriz. Como te comentaba en el comienzo del programa, han editado dos EPS y un álbum en directo. Ahora regresan, digámoslo así, con el primer disco de estudio, o si lo podemos decir, con el segundo trabajo discográfico para la banda. Bajo el sello y con el apoyo de Bomberenia, acaban de publicar lo dicho este Arnasten y Casteco Berriz. Así que, si te parece, vamos a escuchar uno de los temas que se incluyen dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico y entramos en materia en materia con ellos, entramos en materia con Napoca Iria. Síguenos. Búscanos. Encuéntranos. Estamos en Twitter, arroba euskalmusica barra baja ir. Síguenos. Jo más que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Napoca y Día, más concretamente, lo que escuchamos es el tema que abre el álbum Echeo Ratz dentro de ese nuevo álbum titulado Arnasten y Cásteco Berriz Música Bueno, hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda Para hablar un poquito de lo que es este nuevo trabajo discográfico Tenemos eh, con nosotros en los estudios de Berriozán y Ratia En el programa Euskal Música a Miren y Ander, a Racha el León, León. Eh, Para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forman a Pocairía? Pues se forma en 2005 Y la primera maqueta la grabamos en 2006 Y a partir de ahí pues vinieron otro EP y dos, dos eh, discos largos Uh -huh. eh, ¿Os conocíais de antes de haber estudiado juntos, de salir por ahí, de algo? Pues nos conocimos en los locales de música de Ibar y, mm. y a, a la de la ahí... música fue todo bye. Sí, y a partir de ahí sí que empezamos a salir ya, luego ya de fiesta eso luego vino uh -huh. eh, En Apoca y a nombre de la banda, ¿cómo surge este nombre para la formación? ¿Tiene algún significado especial para vosotros? ¿Le disteis muchas vueltas? Eh, bueno, viene a raíz de un Erasmus que hizo Ander en Cluj-Napoca, Cluj, no concretamente, que está en Rumanía y es la, la capital de Transilvania. Y, bueno, justo antes de que se marchara, pues estuvimos pensando a ver cómo nos teníamos que llamar, tal, tal. Y, bueno, Napoca iría, luego le quitamos la H a la iría y punto. Mm. <risa> en cuanto a influencias musicales, la hora de sacar adelante la formación, ¿algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis...? Muchos, muchos, muchísimos Antes decíamos que, bueno, igual al principio El rock así de los 90 y tal no Cuando éramos más jóvenes 16, 17 años Entonces cuando empezamos igual sí que el rock de los 90 Podía tal, pero bueno Hoy es el día que escuchamos prácticamente De todo, o sea, sí Casi todo lo que nos cae lo escuchamos O sea que bueno, un poco de todo eh, Anterior a este disco tenéis un par de P's Un disco, contarnos un poco primero Los 12 EPs que editasteis, luego ya iremos con el directo Pues nada, el primer EP pues lo grabamos en Eibar, eh, creo que tiene seis canciones y pues con ese EP nos movimos muchísimo, pues durante casi dos años o así tiramos de aquella maqueta que tuvo muy buena recepción sí. y luego cuando hicimos, bueno, surgió un viaje a Japón y como ya no teníamos maquetas porque se agotaron Pues decidimos grabar otro otro EP otro Y que constaba de tres canciones Más las anteriores que bueno, Hicimos una especial, no una edición especial Para Japón para sí. Japón Y que ya no quedan más copias tampoco O sea que en Japón tienen eh, ese EP Pero aquí no o sea uh -huh. que... <risa> el, <risa> Cosas de la vida El primer disco eh, ha sido grabado en directo En el Teatro Zabalotegui de Vergara ¿Cómo se os ocurre la idea de grabar En directo pues para ser el primer disco de la banda, digámoslo así Sí, fue un poco, no locura, pero no sé teníamos la idea de que como grabamos en el estudio bueno, siempre que habíamos grabado, grabábamos los dos juntos y era como darle al botón rojo y, y tocar, ¿no? tal uh -huh. cual, pues dijimos, vamos a hacer lo mismo, pero con público entonces durante dos días, pues tocamos esas, nuevas, eh, esas canciones para el disco y se grabaron tal cual O sea, fue una idea así un poco de recoger un poco la esencia del directo y demás uh -huh. eh, Antes de hablar de este nuevo trabajo discográfico que presentáis ¿Qué diferencia encontráis entre Napoca y Ría de los inicios eh, a los de ahora? Un poquito la evolución que habéis dado desde entonces hasta ahora Pues sí, bueno, a ver, pues sí que ha habido una evolución, ¿no? Bueno, más que nada, igual de este último disco, comparando con los anteriores, porque le hemos dedicado muchísimo más tiempo, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, no, no sé, creo que seguimos siendo los mismos, na poca iría Somos Ander y Miren, ¿no? Con nuestras guitarras, nuestras voces. Lo único que, que ha cambiado igual que, que eso, pues que le hemos dedicado muchísimo más tiempo a este último trabajo y las canciones están mucho más elaboradas, ¿no? Uh -huh. Eh, tanto en el estudio de grabación como en los ensayos o Sí, eh, en el local de primeras, ¿no? Pues meter muchas horas de improvisación de y luego ya en el estudio, ¿no? Y en el estudio además no pensamos que también sería pues como los anteriores, ¿no? darle al botón de grabar y punto y al final resultó pues que hemos estado muchísimo más tiempo de lo esperado, pero también el resultado ha sido también mucho mejor, ¿no? Sí, no, hemos dado no, vueltas también no, a no las cree, canciones. Guay. Sí. Eh, hablando de lo que es la grabación del disco, cómo fue el proceso como lo hicisteis un poquito este Arnasten y Casteco Berriz bueno pues eh, como comentaba Miren hace un año más o menos que empezamos a, a meternos en local y luego ya cuando teníamos más o menos las canciones eh, hablamos con Ibai Gogorza que es de Vera, músico de Vera Y le pedimos un poco ayuda para que nos guiase un poco, porque después de tantas horas de local y tantas vueltas que les dimos a las canciones ya estábamos un poco perdiendo el, el rumbo, ¿no? Pero bueno, o sea, un poco ya pierdes de vista no lo que llevas haciendo. Uh -huh. Entonces nos ayudó un poco esto y redirigió algunas canciones, les dimos una forma diferente, algunas se cambiaron, otras se quedaron, tal. Y, y en el estudio ha sido, aparte de la grabación, pues el hecho de darle vueltas a las mismas canciones, de pensar bien los arreglos, de hacer unas buenas tomas tal entonces ha sido bastante intenso ¿Eh? habéis tenido alguna colaboración en el disco o no sois gente de colaboraciones digélo así pues Hemos tenido colaboraciones, pero han sido colaboraciones de amigos músicos, más uh -huh. que de, de estrellas. Ya, bueno, de... para nosotros son estrellas. Para nosotros son la bomba, o sea, eso es así, sí, pero, sí. pero bueno, quiero decir, más que personajes ilustres y demás, pues eh, hemos cogido pues gente algo más desconocida, pero realmente buenos músicos. Pues uh -huh. han sido el mismo Iba y Gorgosta, que metió con trabajos y alguna guitarra y luego Iván Uriza con la trompeta y harmonium y, y Félix Buff que es batería, pues ha metido baterías y alguna percusión, algo de uh -huh. percusión. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? De que van un poquito las letras. Pues son bastante personales, son poco re relatan pues todo este último año, ¿no? Todo lo que hemos vivido, los cambios que ha habido en nuestras vidas, Tampoco son letras eh, muy narrativas, ni que cuentan que he bajado a la calle a comprar el pan y... <ríe> o sea, eh, son sensaciones, vivencias y demás, sí. Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratas los temas para, digámoslo así, plasmarlos en este estilo de música, lento? Sí, bueno, yo, los, las hago yo, las hago yo, pero bueno, lo de... Estilo de música, bueno, como ya lo llevo dentro también, ¿no? Lo llevamos dentro, es algo natural. Uh -huh. Ya le pongo, mientras voy, vamos improvisando, voy creando las melodías y de ahí ya surgen las letras. Uh -huh. El disco es un trabajo conjunto, me explico. Al componer lo que es la música, las letras de las canciones, las componéis juntos o cada uno trae su historia local y luego la juntáis y sale la canción, evidentemente. Pues no... <coughs> casi siempre hemos hecho esto, pero bueno, más que nunca esta vez hemos hecho pues ir al local empezar a tocar y meter un montón de horas improvisando y de ahí a partir de esas improvisaciones coger algunas ideas y de esas ideas pues empezar a, a hacer bocetos, grabar esos bocetos, tal, entonces ha sido todo de, de meter horas los dos juntos en el, en el local frente a frente, uh -huh. tenemos un, o teníamos esto, o sea, un nuevo local cuando empezamos con este disco Y nos, nos pusimos bueno pusimos hasta una cafetera, un local muy bonito, así con unas alfom alfombras, tal bueno bonito para trabajar. Y era así, era meter horas, improvisar y a partir de las ideas pues ir tirando y, y, y de ahí salieron las canciones. Uh -huh. ¿no? eh, hablando un poco de la portada del disco, ¿de quién ha sido idea? ¿Cómo surgió? que quisisteis plasmar en la portada del disco? porque es blanca y en medio es una foto? Sí, pues bueno, quisimos también ocuparnos de eso nosotros dos, ¿no? Eh, bueno las, las fotos las hice yo de, del camino de ver a sara ¿no? que mm. solíamos hacer todos los días ese camino al estudio y, y nada pues no hemos querido tampoco contar ninguna cosa nada especial ¿eh? con, mm. con el diseño pero bueno bueno eh, Bueno, esas fotos así de ello Y luego Ander es muy buen diseñador Y se, se ocupó de, del diseño y, y nada Lo de del blanco, pues no lo sé es Sí, un, yo creo que eran, Viste mucho Sí, sí, viste mucho y es un poco como el retrato de, de esos viajes Que hacíamos de ver a Sara El retrato de la grabación, el retrato de lo que El disco es y de lo que al fin y al cabo Somos, es como casi casi Yo creo que es como una exposición, ¿no? De unas fotos, de unas sensaciones De un... Un, el blanco al final es, es un marco para pa envolver a todo, a todo lo que es el que disco. Dentro, ¿no? uh -huh. sí. El título de disco, Arnasten y Casteco Berrís, ¿cómo surge? ¿Le tuvisteis que dar muchas vueltas a la cabeza para encontrar un título que significara algo para vosotros? Bueno, le dimos un par de vueltas, tampoco demasiadas. <risa> <risa> Había ahí un par de propuestas y al final se quedó esta, ¿no? además Bueno, técnicas de coverris está en la canción herncys hanzi no hay una parte en la que se grito uh -huh. a eso no uh -huh. y también bueno pues recoge un poco todo todo todo el proceso del disco tanto de las composiciones hasta la grabación y hasta el resultado y todo yo creo que es un poco pues lo que hemos querido hacer no volver a respirar no volver a, a, a empezar el... y a caminar ¿no? Eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos Si os parece, vamos a escuchar un tema del disco ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál, digámoslo así, es el tema de referencia en este disco para Napoca iría? Eh, el tema adelanto que hemos utilizado para presentar el disco <coughs> Ha sido eh, Disonanciac Disonancia, Es la quinta del disco es un poco Bueno, resume un poco la esencia de, del resto de las canciones La residencia un poco del disco más que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para Anapoca Iria. Seguimos hablando con Miren, seguimos hablando con Ander de este nuevo trabajo discográfico y vamos a hablar ahora un poquito eh, de los directos. Habéis estado actuando por Japón, por Reino Unido, por Polonia. Eh, ¿Qué sensación os deja el poder haber estado en esos lugares? El trato de la gente con vosotros, un poquito la vivencia, ¿no? Digámoslo, en esas tierras. Pues... Pues muy buena, ¿no? En, en general, como nos gusta tocar y nos gusta viajar, pues poder unir las dos aficiones, pues es, eh, es fantástico. <risa> y, y bueno, cada sitio pues es diferente, ¿no? Pero la verdad que en general hemos tenido muy buena recepción en, en todos los sitios. Nos han tratado estupendamente y, y bueno, pues lo más exótico igual es Japón, ¿no? Pero también Polonia, por ejemplo, <coughs> no conocíamos, estuvimos en Poznan, luego en, en London, también tocar en London mm -hmm. es un puntazo también, ¿no? Y, no sé, en cada sitio, pues eso, gente incidente, pero, pero muy buena recepción. ¿Os ha tocado salas pequeñas? ¿Habéis estado en salas grandes? No, general salas pequeñas uh -huh. y, y algún que otro bar. Eh, bueno, en London, por ejemplo, tocamos en una, en una iglesia, ¿no? en un Sí, era como una sí, iglesia. Un, sí, como un... Y... Uh -huh. En Polonia, pues, en, como en una... ¿Qué era? Una, era como una... Una catedral o un... Sí, un castillo. Un era como castillo, una especie de castillo reconvertido en... Porque en ahí hay muchos castillos y sí. sí. Y era una sala enorme buah, también, era, pero lo prepararon, ¡buah! Fue una pasada aquel, por ejemplo, sí. sí que... Pero bueno, salas pequeñas se puede decir en general. Uh -huh. eh, con este disco ya habéis realizado unos conciertos. Eh, contarnos dónde han sido esos conciertos, qué tal, qué tal la aceptación ha tenido el inicio de gira de este nuevo trabajo pues el primero hicimos en, lo hicimos en el, el 11 de octubre en, en donostia en el lugar it mm. y jo, pues eh, imagínate a mediodía o así nos enteramos de que ya no había entradas o sea que no nos esperábamos ni de lejos no decíamos jo, igual vienen cuatro a la presentación mm. de disco y mira pues no pues se llenó al final y luego pues hemos tocado también en bomberenenea en tolosa eh, vamos a tocar en marquina en Gasteiz también mm. En Gasteix creo que es el 14 de, de octubre y luego en, en, Vera, en Vera de Vida Sua tocamos el 17, uh -huh, el, domingo, el, el domingo que viene. Y luego por aquí, por Iruña, nos vais a Por acercar. Iruña, pues hoy hemos estado hablando y creemos que el para el 2014, <risa> <risa> sí, el próximo año vendremos, Segura. seguramente, ¿eh? igual pero bueno, si es antes, pues mejor. Uh -huh. A ver si podemos cerrar alguna y, y os, os avisamos para que también divulguéis. Eso es, eso es. Eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Os centráis en este disco? ¿Incluís temas de los 12 EPs? ¿Le dais un poquito, yo que sea las versiones, por ejemplo? Pues hay un pequeño trabajo en el que hemos participado hace poco que se llama Itzalitza Suarguiak, que es bueno, un proyecto del músico Joseba Lestena y, y del dibujante Xavier Sagasta, que es bueno, va sobre la mitología del blues, el cómic, va una historia así un poco curiosa y por ejemplo hay un par de canciones que justo antes del disco pues editamos con con ellos y son versiones en de de clásicos del blues y tal. Entonces, Bueno, hacemos, presentar el, el disco este entero y luego pues algunos temas del lp algunos del, del disco anterior, estos estas canciones de esto, luego alguna versión aparte también, bueno, un poco de todo. O sea, ¿tenéis repertorio hora y media, dos horas? Sí, sí, sí, sí nos pusiéramos. Sí. Ah, bueno, si quisiéramos sí, sí pero quisiéramos. no so tocamos tanto, ¿eh? Hora y cuarto o así. Uh -huh. Si no, eh. la gente se va, o sea... Si sí, aburrir no queremos, a la gente. <risa> no queremos, chavos. De los ocho temas que se incluyen personalmente ¿Con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación? Que ahora tenéis el disco en casa, escucháis los temas y dices, mira, este que redondo nos ha quedado Pues no tengo ni idea, porque me gustan todas, me gustan es, todas. es un poco como decir a quién quieres más no a, mm. a la, o a la no es un Itaba <risa> Lama Con el anterior igual ya tenía yo más claro cuál me gustaba, pero en esta en este último disco... Cada una tiene la suya, yo sí. creo, o sea, cada canción tiene esto, yo creo que todas las hemos mimado mucho y entonces a, a todas les tenemos así un poco de, de cariño, cada uno a su, a a su, su modo. Manera. sí eh, que ha sido para No poca idea lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha, en estos años de andadura que lleváis? Uf, eso es muy difícil de responder. Yo, pues ahora lo único que me viene es este último disco. Para mí, no sé, sí. no sé, ha sido como redondear es. todo lo que hemos vivido y todo, ¿no? Mm. Con un buen trabajo, bien hecho, hay con su sí, sí, sí además está teniendo muy muy buena recepción, entonces pues todo esto este momento, por ejemplo, está siendo muy muy sí. mágico y muy bueno. Uh -huh. Sí, aparte de tenemos tiempo para dedicarle al proyecto al 100%, entonces es como una gozada es como estar entre comillas, trabajando para lo que realmente te gusta, entonces bueno, yo creo que lo mejor es eso, ¿no? Y, y lo peor no no sabría decir, no sé si ¿Alguna anécdota que ha habido? Hace poco, por ejemplo, tuvimos algún problema en algún concierto, que no voy a decir cuál, por si sí esto, pero tenemos, o sea, pues bueno, algunas historias que tienes con algunos programadores, con algunas tal, que son, bueno, pues cuestiones tal y que crean un poco de, de tensiones y cosas desagradables, pero bueno, así en general, o sea, no hemos tenido no. tenido ningún disgusto grande. Ajá. Uh -huh. El disco lo sacáis con la ayuda de Bomberenea. Eh, Le llamasteis vosotros, os llamaron ellos. ¿Cómo surge, digamos, este hermanamiento entre los dos? Pues no te sé decir cómo fue. Creo que fue mutuo, ¿no? Bueno, sí, no lo sé. No. No sé igual lo si lo fuimos nosotros, nosotros o al, no. al revés. Eh, sí, sí. Bueno, eh, el anterior también eso, lo, lo sacamos con ellos. Uh -huh. Y como tuvimos tan buena relación y <risa> como nos gusta mucho la, el, todo el rollo de autogestión y estamos muy... ¿no? a favor de ello y, bueno, nos gusta cómo, cómo lo monta, ¿no? Pues decimos también, Arnastén y Castecoverries también publicarlo con ellos y, y, y así hemos hecho. Bye. O sea que a lo que es compañía discográfica no habéis llevado nada. No, no, no. no, no y tampoco queréis. Pues no, por ahora no, quién sabe, pero ¿para es. qué? Si lo único que quieres es que te editen y, y si no, pues lo haces a tu manera. Y estando como están es un poco... Hoy en día también, por ejemplo, según, por una parte, eh, según las expectativas que tengas, según lo que quieres conseguir, según Ajá. todo, eh, pero en general, como nosotros, que el primer disco, por ejemplo, lo sacamos sin ninguna pretensión especial así, pues dices, joder, quiero sacar un trabajo y quiero hacerlo de forma fácil y tal pues tampoco te empiezas a meter en historias de contratos y luego qué sí, si porcentajes, lo otro, no sé. Y por ahora yo creo que seguimos un poco por esa línea, al final la autogestión, bueno, también sigue siendo igual de dura, pero pero el planteamiento es diferente, entonces bueno, como por ahora nos va bien, pues adelante, ¿no? Adelante, eso entonces, es. Eh, que es na poca iría para na no poca iría. <risa> pues <risa> ahora, ahora mismo todo. Ahora mismo todo. Todo todo 100% porque vamos, escurramos de esto además, o sea que uh -huh. todo, todo, todo, bye. Es pasión y, y trabajo y, y la forma de expresarnos también ¿no? de, de contar historias bueno yo creo que, que eso que es bueno, todo, casi todo sí. eh, ¿de qué forma se puede conseguir el disco para la gente que nos esté escuchando y quiera conseguir una copia de Napocairía? Pues Napocairía está en todas las tiendas por ahora se supone que debían de estar y luego en los conciertos también siempre los íbamos con nosotros uh -huh. Y luego hay otra tercera vía que sería ya por internet, que estamos en apocaería.bandcamp.com, que o bien lo puedes escuchar en streaming o, sí. si no, también puedes hacer una descarga digital por 7 euros. Entonces, pues, para... pero recomendamos el físico porque tiene un diseño, vamos, súper bonito, mm. con su libretita. ¿Y, ¿Y para contratación? para contratación, bueno, eh, por ejemplo pues tenemos un mail que es muy, muy, muy fácil, que es napocairia sin H, evidentemente, y con K napocairia.gmail.com, que ese es el mail de contacto de Napoca y, y luego los teléfonos y todo bueno, por ejemplo, en la página de Bankam está el, el mismo contacto ahí mismo, o sea que bueno quien no quiera llamar es porque no quiere <risa> o sea, quiero decir que no pueda contactar Vai, que está ahí es... que las vías están sí, ahí sí, sí, para es el que bien. quiera llamarnos y que nos Eso llamen, es. por favor Eh, ¿cuáles son los sueños de Napoca iría a largo, o corto plazo? ¿Ya tenéis unos años cómo os veis dentro de digamos ocho años más igual? Por ejemplo. Pues yo no me veo, o sea, no lo sé, no tampoco me lo he Vive, planteado. Vivir el presente, ¿no? Sí, la verdad, ahora mismo como estamos tan metidos en esta presentación, o sea, pero bueno, no, bueno. pues eh, yo no sé, yo espero durar y hasta que me agote, ¿no? Y ya está, y si ya cuando veamos que ya esto está ya Sí. Ya que ha dado lo suyo, pues uh -huh. a otra cosa pero bueno... bueno, yo sí que me veo con un chalé Ahí en Los Ángeles o así ¿eh? <ríe> sí, ¿no? Una piscinita Sí, sí o si no, comprando una isla directamente Ay, ¿no? Dios, Sí, en sí, sí Bahamas, también, no mira vale, sí, vale, vale. Es un buen futuro <ríe> eh, Si le tuvierais que poner Un color a vuestra música, ¿cuál sería Y por qué? Uf, por Dios pues... en el... Yo por... Nunca lo hemos comentado Yo no, yo no, comentado. Ven, yo no, no, no sé. voy a decir, yo no, no, no me digas porque no... El granate, por ejemplo ¿El granate? Pues no, mira Por qué el granate, por no la sé. pasión por... Sí, bueno, es un rojo oscuro así. No sé, yo no lo veo granate ni lo veo blanco ni negro, y ni... el color la verdad Dio no sé. cada canción también me evoca tonos distintos sí, sí. y colores diferentes, ¿no? Sí, ah, sí. un tono ocre podría ser, un ¿Oh? otoñal, sí, un tono eso, otoñal. Sí, igual poco, sí. Sí, podría ser. aparte de Mireille Vander, ¿quién nos ayuda en lo que es la música, los demás componentes de la banda? pues somos dos solamente uh -huh. o sea somos los dos ¿Qué? ¿Qué? Sí, es. o sea, quiero decir lo componemos nosotros lo tocamos nosotros no, todos nosotros somos los os, o sea, los otros dos o sea en directo tenéis acompañamiento de alguien es... bueno ahora por ejemplo en los conciertos de presentación del disco sí que estamos tocando con félix buff a la batería y vanuriiza nos acompaña con la trompeta y esto pero bueno Es un poco... De presentación. Eso es, para los conciertos de presentación. Luego ya seguiremos como siempre, que es eso, los dos en directo. Uh -huh. eh, antes de terminar la entrevista, si os parece, vamos a elegir cuatro de los temas del disco, si os ¿Cuatro? parece, y vamos a hablar sobre cada una de las canciones y escuchamos un trozo de uh -huh. cada una de ellas, si os parece. Uh -huh. Muy bien. Pues mmm, para empezar igual la segunda, Ibilzeco Gertu. ¿Qué queréis decir con...? Pues creo que es la más así sutil que del disco, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, no sé, ha dado sus vueltas y, y bueno, estamos muy contentos con el resultado. Y sí, no es, sé, no sé. es la más tranquila, la más sí. reposada igual, pero bueno, es que tiene una atmósfera y un, un ambiente que, bueno, a mí me da como una especie de ensoñación. Yo creo que, es, es, bueno, ha quedado muy redonda la canción. zierrikitua si banan, banan zendatu ere podría ser de eh, Nikere, que es la cuarta del disco <coughs> que viene acompañada del videoclip eh, bueno, es el segundo tema de adelanto así se puede decir, primero sacamos el que antes hemos comentado, de Dyson Anziak y, y este, bueno va acompañado del videoclip y bueno, yo creo que que es un poco, bueno no voy a decir diferente, pero bueno, de lo que llevamos haciendo hasta ahora o así, empieza como con un acompañamiento de fagot muy espaciado, las estructuras son un poco diferentes tal, pero bueno, es una canción que nos ha quedado también creo que bastante redonda. Da garik eskutik eldu gabe jabe, adores buztiz. Iadanik ja, zure izatearen sale, fruitu berri baten ale, erein berri. Bueno, el siguiente que vamos a escuchar es Contra, que es la sexta del disco. Y bueno, es un poco así la más rockera. Eh, bueno, vamos a escucharla. O sea, que le da otro estilo, digámoslo así a lo que es en Apoca iría. Sí, sí. bueno, sí. Es, es lo que ha sido siempre también en Apoca iría, porque es parte de nosotros también. Sí, también nos sería buena esto rockera, pero sí. en este disco igual llama la atención porque es así más, la más directa, ¿no? Maya la séptima del disco y de la cual nos va a hablar un poco Miren. Sí. Eh, pues esta es igual la más friki, la más así Sí, ha quedado ¿no? un poco rarete. Sí, <risa> rarete. Pero bueno, tiene tiene su aquel <risa> porque sí, o sea, esto además esta canción sí que estuvimos en el estudio que no podíamos sacarla y al final Se nos bloqueó, se, se nos bloqueó, bloqueó y nos no bloqueó. había manera de salir de ella y era un infierno y todo era, nos, sí. nos queríamos morir y esas cosas, ¿no? Y al final de una historia de rebote, no sé qué, pum, llegamos, miren, empezó a gritar y, y, y de repente vimos la luz, ¿no? Como, como, no sé, Moisés ahí en los diez mandamientos y, y de repente pues se abre el, el mar no y dices, jo, pues cruzamos no el mar. Y... O sea, tiene mucha, mucha historia, ¿no?, esta canción Sí, joder, pues imagínate Lo Hemos, no hemos, hemos llegado hasta oye. Moisés O sea que, bueno, sí Y de repente, pues eso, vimos la luz Y, y, y eso, y sobrevivimos a aquello que puedas encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Napoca iría eh, para ir terminando algo que me haya dejado que queráis decir. Bueno, eso quien quiera acercarse a ver a el día 17 que estamos ahí el último concierto en formato de banda y eso el 17 de domingo eh, en torno a las 7, que no estoy muy seguro de la hora y, y quien quiera escuchar el disco que tiene la página de Bandcamp, napocaeria.bandcamp.com y y creo que con eso ya estamos, ¿no? Sí, estamos ya... Pues está, está todo dicho, ¿no? Está, sí, está, está todo dicho. Pues miren, Ander, Ander, miren, es que ricas por haber venido. Vale, Opa, super super super con super super super el disco, super super. que todos vaya bien. Vale, y a ver es que... si nos encontramos en el 2014 por aquí, ¡Poblida! por Iduña. Lénago, lénago. <ríe> es que ricasco, oh, Vale, au, au. que hemos mantenido con los dos componentes de la formación a pocairía con Miren Narváiza con y con Ander Mújica eh, han dicho que en el 2014 se pasarán por Iruña esperamos ansiosos pues la visita para que nos presenten este es un nuevo álbum titulado Arnasten y Cásteco Berriz el álbum ocho temas todos ellos como puedes comprobar en euskera todos ellos lentitos y con la colaboración de Bomberenea y Kintzak. Y nosotros que vamos a ir terminando lo que es el programa de hoy El programa de Euskal Music En este jueves 7 de noviembre del 2013 Si nos escuchas en directo Ya sabes que estamos contigo De 6 a 7 y media de la tarde Y si nos escuchas en redifusión Si nos escuchas en diferido Estamos contigo sábado 9, domingo 10 de noviembre A la misma hora Entre las 6 y las 7 y media de la tarde ¡Guau! Ya sabes que la que la programación continúa aquí en el 100.8 de la FM, si nos escuchas hoy jueves en directo, nos vamos con la desconexión de InfoSaspi, si nos escuchas en redifusión, si nos escuchas en fin de semana, seguimos con la programación habitual de Berriozar y Ratia. Lo que sí y eso no va a faltar es que el próximo jueves, 14 de noviembre, nuevamente estaremos contigo a partir de las 6 de la tarde compartiendo contigo más música local, más música que se realiza en Euskal Herria. Y nos vamos a ir con tres jóvenes, eh, tres jóvenes que nos llegan desde Lumbier, tienen 15-16 años. Acaban de publicar lo que es su primer larga duración y el primer videoclip lo han grabado nada más y nada menos que la FOT de Lumbier, el sencillo más concretamente eh, titulado Música Sainetán. Con él nos vamos a ir, recuerda, volvemos el próximo jueves si nos escuchas en directo, volvemos el próximo fin de semana si nos escuchas sábado y domingo, a disfrutar del fin de semana A disfrutar de la buena música, y si es eh, música local, música que se realiza en Euskal Herria, mejor que mejor. Lo dicho, nos quedamos con Alchatu, nos quedamos con este, su primer larga duración. ¡Agur! Muzika kadea, musika bizitza, musika zaineta Musika zaineta Musika Zerren argitea Orduak pasa Goaz aurrera Musika bizitza Musika zaineta Musika zaineta Zerrenen dator, Bungri edo rock andron, Ogoza bestuta Dantzezatu, musika Bizitzan, musika zainetan. Musika zainetan.